este el espacio y ningún tipo de inconveniente de salir yo creo que es este mm, me parece que, que disociar a esta altura lo el significado que tiene en la definición de la vida del sentido común del, de, de, de la pelea por el sentido de la batalla cultural etcétera etcétera la importancia que adquieren los medios es ya a esta altura sería ingenuo pero fundamentalmente la construcción de la comunicación propia. Es decir, y termino y concluyo con esto. Nosotros tenemos aproximadamente casi 30 universidades de, de comunicación. ¿Qué comunicación, qué, qué chicos vamos a construir, qué estudiantes vamos a construir de acá para adelante? ¿Para trabajar para los, para las corporaciones o para trabajar en los medios este eh, barriales, comunitarios, zonales, regionales? este nuestros medios, nuestros medios eh se van a de pues, este se van a desarrollar con pauta municipal, con pauta privada, con pauta este del estado porque forma parte de una política de comunicación. Bueno, dejamos para la próxima que es si existe o no una política de comunicación. Yo creo que no hay una política de comunicación y eso eso va ese es el para mí Puede ser el principal problema de este gobierno a futuro ante los ataques de la derecha. Exactamente. Y el tema de formación es otro, donde estamos hincando el diente. Héctor Sosa, un fuerte abrazo para vos, saludos para Raúl y seguimos comunicados. Dale, cómo no. Gabriel, un abrazo a vos, a los compañeros y a todos los oyentes. FM89.3 Radiográfica Radiográfica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 Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de enguadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Absé.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 interlocuciones conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia conducción Arián Solero Calvert y quien les habla Mario Saras. los jueves de 14 a 15 por Radio Raja. todo lo que conoces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 Es el viaje por la economía social y solidaria Casi dos años de ida y vuelta de, de, de, de, en, menos, de, en menos de un año resistimos cuatro intentos de desalojo Pasaron muchísimas cosas, muchísimas cosas con... Jueves, de 15 a 16 horas Por radiográfica FM 89.3 Pero, escuchalo mira cómo te deja El gueto de Barsori hace esto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 mo oh. Hace bien poquito, dijo Luis Landricina Esta mañana me levanté con esta noticia dolorosa Me quedé lamentando que la empleada no quiso despertarme Pero había llamado para hablar conmigo Y se murió sin que pudiéramos hablar Nosotros hablábamos mucho con ella y con Antonito Tarragó Ross Yo hacía reír, le hacía bromas Y voces distintas y se divertía conmigo Creo que se sintió morir y pidió para hablar con nosotros. Lamentablemente no pudo y me queda ese dolor, aparte de perderla ella, baluarte para todos los que hemos defendido la identidad del chamamé. Duele el doble no haber podido hablar. Habrá querido sonreír, que yo la haga reír. Yo la llamaba y le hacía voces distintas. Me hacía pasar por otras personas y ella se reía un montón. Habíamos hablado con Antonito sobre juntarnos cuando pasara esta porquería del coronavirus a comer algo. Yo ahora, por mis problemas de salud, estoy encerrado en mi casa. No salgo. Eso quedó pendiente. Quedamos en deuda con un montón de cosas. Luis Landricina. Y seguimos escuchando a Ramona Galarza. no te olvidaré. De amor. En el puente Pexoa, querido del alma, no existió el dolor dice Carlos Aira, hermoso homenaje, Faustino Velasco en la misma dirección. Hernán Vázquez, que en la red, amistoso a la vista. Si las autoridades sanitarias dan el ok, el Globo disputará su primer amistoso luego de la pandemia frente al gimnasia de Diego Maradón en Estancia Chica. También Macarena Alonso, gracias por las consideraciones sobre Sindical Federal ...hoy en el aire de la gráfica más temprano... ...Juan Nieves, merecido homenaje para Ramón Agandarza... ...bien la gráfica... ...Alito Aérez, gran análisis de Héctor Sosa... ...impecable lectura del entramado... ...entre los temas que importan... ...y cuantos saludos... ...Julio Ruiz, Carlos Aldizu, Marco Gustavo Vieites... ...Mario Sadras, Estela López... ...Fabiana amílcar Cabanellas, Diego Martín Ruiz Díaz... ...Diego Cesario... Conrado Geiger, que va a estar al aire en un ratito Jorge Luis Reinich, Emiliano Vidal Javier Vitale, Manuel Bonfort y Damián Descalzo Walter Rabioso, Juan Nieves A ver, levantamos un poquito más La Voz Brillante de la Reina del Paraná Te acordás, cambacito del pueblo 19.13, hay gente que se comunica al 11.50, 12.35, 89 y plantea su denuncia, a ver. Buenas noches, somos del movimiento Teresa Rodríguez, la verdad que estamos pasando por una situación que es terrible, un compañero acaba de, de fallecer hace un par de horas en la puerta del, del Centro 2, esperando ser atendido, la realidad es que estuvieron llamando tanto compañeros, compañeras como familiares al 107 para que los fueran a buscar a la casa porque estaba descompensado. Hacía varios días que se sentía mal, estaba aislado por por las dudas, eh, se sentía realmente muy mal. Compañeras que le habían ido a llevar la comida al mediodía lo vieron muy, muy descompensado, entonces empezaron a, a preocuparse y a llamar a todo el mundo. La ambulancia, ciento, o sea, el número del 107, nos decían que necesitábamos sí una orden médica para llevarlo, reiteradas veces que se, se lo llamó, nos daban la misma respuesta, nos decían que nos movamos en un auto particular para poder llevarlo, porque el 107 de la ambulancia no iba a ir, así que hicimos eso, dos compañeros se dispusieron a, a llevarlo en un auto, y... ...un par de cuadras antes de llegar al Centro 2... ...el compañero se descompensa ...y prácticamente en la puerta fallece... ...en estos momentos... ...esto fue alrededor de las 4 de la tarde... ...en estos momentos todavía nos encontramos acá... ...en la puerta del Centro 2... ...con los dos compañeros que lo trajeron en el auto... ...esperando que la policía... ...la, la comisaría 16ª... ...que es la que tiene que estar haciéndose cargo... ...para tomarles declaración porque... ...como falleció... ...fuera del Centro de Salud y lo trajeron en esas condiciones al compañero. Eh, tienen que quedarse acá. Bueno, la verdad es que procedieron de muy mala manera.